estamos bien aquí un tiempo moderado a 10 grados estamos en el invierno y debemos aprovechar por una fiesta que se llama día de gracia celebrando la la presencia de los peregrinos venía de ropa para asentamientos en Estados Unidos con la gracia de los indígenas. Ah, cierto, es el, el se Día llama de Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias, ¿no? Sí. Que se come pavo. Día de pavo. Exacto. Todo el mundo come pavo. Bueno. Bueno, sí, conocemos este por las películas, sobre todo Bueno, llevándolo al terreno sí. al terreno político, profesor Petras, queríamos, venimos de un fin de semana con jornadas electorales importantes aquí en la región, en Chile y Venezuela. Empezando por Chile, ¿qué primera lectura le gustaría hacer de los resultados que dejó? Bueno, los resultados son negativos en general. ¿Eh? Eh, la derecha dura, la los fascistas propios, Pinocchi José Antonio Castro Cast Sí ganó la mayoría con 28%, por el candidato del centro izquierda consigue 26 con Park Borg y después tenemos un candidato que se de la derecha que salió desde Estados Unidos donde sí. vive Pars Eh consigue tres y por ciento entonces las indicaciones es que la ultraderecha tiene eh, situación a avventaje. Eh, no debemos pensar que la derecha en Chile es totalmente dominante, porque mucha gente de izquierda popular no votaran o votaran en blanco o votaran eh, por cualquier candidato. Mm. Es una situación okay. donde los movimientos populares son de izquierda y los electorales están por la derecha. Pero la, los resultados van a ser determinados en diciembre, el 19 de diciembre. Uh -huh. Y pensamos que va a ser un resultado muy estrecho. Sí, en principio también hubo un un alto grado de no participación, ¿no? Votó menos de la mitad de los habilitados. Sí, la gran mayoría de los pobres no votaron. Y la clase alta votó un altísimo por ciento casi 90% en algunos barrios ricos eh, yo creo que la gente es tan harto de ca candidatos de izquierda y derecha porque no representan los intereses de la población pero la prensa internacional la prensa burguesa en Estados Unidos, Canadá y Europa enfatizan los resultados donde Castells candidato pro Pinochet en consigue un 4% del electorado 28% pero incluso entre las elecciones el candidato de centro izquierda Boric consiguió 26% pero las cosas son muy graves en Chile sí. porque si gana la derecha va a profundizar el pinochetismo la represión que van a utilizar la delincuencia como pretexto para reprimir los movimientos. Ya en el sur de Chile, los uh, grupos indígenas y los apoyantes han sufrido grandes represión con los uh, salvajes carabineros actuando como la fuerza de choque de la ultraderecha. sí. Eh, ¿Se puede analizar, decir que el hecho de que el voto no sea obligatorio facilita esto, la conformación de dos bloques, uno de que siempre es la extrema derecha y el otro de izquierda, centro izquierda, digamos, eh, que, que se armen solo esas dos opciones en bloque, el hecho de que no sea obligatorio ir a votar? No sé exactamente el, el voto de obliga, obligatorio podría forzar gente a votar que no piensan en votar y es el, el sentido de no tener con intereses en lo que está pasando es un factor que debemos tomar en cuenta y también se se, da, se está dando esta Eh, tendencia en la región del de crecimiento fuerte de un representante de la extrema derecha, podríamos decir como ha ocurrido con Bolsonaro en Brasil Katz, un nombre muy amigo de los represores en Chile ¿por qué se da esta tendencia en la región? Porque las votaciones de la derecha tradicional no funcionan, están muy corruptos entre la corrupción y las derechas los fascistas hay pocas posibilidades yo creo que la gente que votan por la derecha moderada han desplazado así a la derecha extrema y hay mucho latente de castigar y culpar a los pobres por cualquier problema económico social La, el bienestar social, todo eso es un eh, problema para la derecha. No quieren pagar impuestos, no quieren obligaciones sociales, no quieren tratar el plan médicos, eh, quieren abandonar los pobres, quieren explotar y abandonar. Esa es la nueva política de la derecha. Ajá. Uh -huh. Bien, Petra mirando hacia la otra jornada electoral que tuvo lugar ayer en Venezuela, elección de gobernadores y de cargos municipales con una clara victoria del gobierno y de las fuerzas oficialistas. Sí, en Venezuela tenemos la elección de las fuerzas de Maduro, ganó 20 por gente de los 23 gobernadores mm -hmm. y la derecha quedó con tres al margen de las grandes ciudades y las votaciones popular yo cre es una indicación de cuando hay opciones populares profundamente opuesto a la derecha antiimperialista la izquierda gana pero cuando trata políticas tibias des, de, desarrollando políticas que no tienen sentido para la mayoría Esta, la gente es tan confusa o buscan otras maneras de expresar su a, afirmaciones y oposición en el caso de venezuela votaran por maduro votaran por el chavismo, y en Chile las, las izquierdas están mezcladas siempre con un doble discurso, uno por la revolución, el otro por la eh, inactividad. En Chile hay un gran masa que participa en las movilizaciones, en la lucha callejera, pero no votan, o por lo menos votan en menor grado. claro. claro. En Venezuela igual se dio un el hecho de una baja participación también al, siendo el voto no obligatorio, a poco más del 40%, ¿no? Sí, algo de 45% eligieran la opción votante, pero otros no votaron porque sienten que están representados en el gobierno, sienten que Eh, las elecciones no, no cuentan por mucho. Están buscando presionar al gobierno seguir adelante con el programa de Chávez y no compromisos con la derecha. Uh -huh. eh, también ha pesado en ese resultado que se ha ido eh, rompiendo la unidad de la derecha, de las fuerzas opositoras, se han ido desprestigiando sus principales dirigentes como Guaidó, por ejemplo, ¿no? Sí, particularmente ellos que utilizan instrumentos a, a militaristas tratando a lanzar golpes tratando a utilizar la fuerza militar escondido eh, es una situación donde el pueblo unifica contra la derecha más que afirma la política de Maduro es una oposición que no quiere volver a la vieja política Venezuela, que son la corrupción, la represión y las cosas que no permiten el pueblo expresarse. Venezuela es un cuadro donde Estados Unidos Polarizó el país y no resultó favorable para Washington. Biden sigue siendo la misma política que Trump. Es una situación desesperado para el pueblo porque hay una falta de muchos recursos para alimentar el pueblo. Bien. Yendo a temas que tienen que ver con Estados Unidos, pero también internacionales, Eh, porque la semana pasada tuvo lugar ese diálogo entre el presidente Biden y el presidente de China, Xi Jinping, ambos acompañados de otros jerarcas de gobierno. Durante más de tres horas estuvieron hablando a distancia, cada uno desde la capital de sus países. ¿Qué evaluación se puede hacer de ese diálogo? El diálogo en Estados Unidos siga... Porque hay muchas necesidades de invertir el país para que se recupera de los estancamiento. Eh, en la actualidad el diálogo va avanzando poco a poco, pero la derecha no quiere aceptar gastos sociales de gran escala para programas sociales. la infraestructura, La construcción, los puentes, los puertos, eso recibí mucho apoyo de la, de la derecha porque los mismos constructores son personas de la derecha. Pero la lucha actual es por el pro programa social y en el Senado los uh, derechistas, los republicanos tienen mayor votos pero no suficiente para imponer un gobierno de la derecha. Pero en todo caso, vamos a ver cómo resultan las entrevistas y los diálogos. Los demócratas están divididos entre un en sector que no quiere hacer concesiones a la derecha. La izquierda del Partido Demócrata busca imponer un programa avanzado ...en las de salud, de educación, ambiente y otras cosas que son esenciales para el país. No sé seguramente qué resultado va a dar en este momento. Es posible que los demócratas con Biden acepten alguna gran modificación en el programa social... ...particularmente con la educación superior... ...gratuita, como la uh, profundización del plan de salud. Pero vamos a ver, yo no tengo claro qué, qué resultados Biden va a conseguir. Bien. Eh, ¿Otros temas que quiera marcar en el final para esta semana, Petras? Bueno, hay varias cosas que podríamos decir. Primero las elecciones en Nicaragua donde los sandinistas ganaron a pesar que no reflejan los programas originales de los sandinistas pero por lo menos es una der derrota para la derecha aquí en Estados Unidos todavía no han llegado a un acuerdo con China para multiplicar los uh, los comercios, el comercio. Uh -huh. Tenemos que buscar cómo Estados Unidos arregla cosas con Rusia. Todavía están enfatizando los eh, eh, las diferencias. Yo, yo no estoy seguro que Biden va a llegar a un camino pacífico y va a continuar una política, o si va a continuar la política de Trump. Mucha crítica a Trump, pero pocos resultados que uno puede anotar como avances mucho más profundos que esperamos con Biden. Muy bien, Petras. Llegamos al final. Muchas gracias, como siempre, por este contacto. Le mandamos un abrazo y hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima y tomar un mate para